ongi etorriak beste behin ere hitza arnazbide tarte honetara Plaser handiz ematen dizuegu ongi etorria anistasunaren alde ba lan egiten duen tarte honetara eh emakume etorkinak dira tarte honetako irrati saio honetako Protagonistak, eta gaurko honetan bidaia txiki bat egingo dugu Nikara goara joango gara bertakoa da Norma zabala, baina hiru urte daramatza irunen bizitzen. Zaintzan adineko jendearen zaintzan aurkitu izan du lan eremua eta orain langabea da, eta hortxe dago kolokan itzuli, ala ez Euskal Herrian gelditu ala Nikaragora bueltatu bere alaba eta seararaekin bat egiteko besteak beste. Beraz, abestiari bukatzen utziko diogu eta gogoan izan, Daniela Zabala dugula gurekin. Daniela ez markatu Norma Zabala dugula gurekin, eta baino bainolen mi esker Norma gurean izategatik eta zure lekuko tasuna laua edatzen lagundu gaitu zu cikau danusi no serau momo monila degam julinga momo monila degam wanga jo jambar ñaari balaay kala ci kaw lay joge taanu Chaldeón. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal Norma? ¿Bien? Aquí bien, gracias a Dios. Por el apellido Zavala, cualquiera diría que eres de aquí, ¿no? De Euskal Herria. Ah, sí, mucha gente pues ha dicho pues de que por el apellido que somos de aquí, pero no. Eh, nicaragüense, como decimos nosotros, por gracias de Dios. <risa> y bueno. Norma, ¿vives en Irún desde hace cuánto tiempo? Desde hace tres años. ¿Y, y... He estado aquí en Irún, he trabajado, eh, bueno, casi en, en todo el País Vasco, pues, porque he estado en Pamplona, Bilbao, bueno, aquí en Irún, y de vacaciones unos días en, en Burgo. Entonces casi me conozco <ríe> todo, un poco, pues. ¿Y te ha gustado lo que has podido conocer? Ah, bueno, sí, muy bonito para qué ¿Has trabajado de qué, de qué manera? ¿De interna? He trabajado interna, sí. En todos los, en los trabajos que he tenido he estado interna. Mucha gente no se imagina las condiciones de trabajo de una persona que trabaja interna en una casa. ¿Nos podrías contar un poco tu experiencia? Bueno, pues eh, son muchas horas pues las que se hacen, pero yo suerte en los trabajos que he estado... En el último que he tenido dos años y medio de trabajar, eh, bueno, pues, como decimos los nicaragüenses, al suave, pues no trabajando. sin Estar presente allí, pero sin trabajar, ¿me entiendes? Sin hacer en la casa. Pues, eh, eso, ¿me entiende Normalmente hoy en día eh, las que sois eh, internas os dedicáis al cuidado de las personas mayores. ¿Era tu caso? Ah, sí, yo, bueno, ese era mi trabajo, cuidar solamente de la persona mayor y eso. Ayudaba un poco en la casa, en la limpieza y bueno. ¿Tienes papeles, Norma? Sí, ya, gracias a Dios, ya tengo mi tarjeta y bueno. Cuéntanos un poco eh, la trayectoria y la lucha de hasta llegar a conseguir papeles y sobre todo, ¿de qué manera has podido sobrevivir eh, durante el tiempo que has estado sin papeles? Bueno, por una parte de verdad es difícil estar en un país de que no es el de los nuestros es difícil estar sin una identificación y y bueno eso se te complica todo pues hasta para comprarte algo te piden un documento y y nosotros lo único que tenemos es el pasaporte como para identificarnos y es algo algo duro no podés ir algo a unos sitios y pero bueno. Hoy en día no se puede ir ni al médico, ni a urgencias, a veces te pueden echar. Así es. Sí, porque hay muchas muchas chicas pues que me han contado que no tienen su tarjeta. Bueno, yo sí la he tenido desde que bueno, la tramité, tengo mi tarjeta y bueno, no fue bastante fácil en tu caso conseguirlo. En mi en mi caso fue pues gracias a Dios y lo el, el papeleo y todo pues en cuanto a la tarjeta fue, se me hizo, digo yo, fácil a mí pues porque por medio pues de mi jefa y su gestoría y no hice mucho movimiento más que de recopilar el, la información, todos los documentos y ya pues, pero bueno, eso también me ayudó mucho. Vamos a decir entonces que es importante tener la ayuda, los consejos de una gente eh, de aquí, no que de, de, ...que se dispone a contratarte, todo eso facilita el trámite. Ah, claro, sí, si la persona que te contrata tiene mucho interés... te hace más fácil, más llevas mejor la situación... ...porque si, si no tienes a alguien, se te complica. Oye, Norma, cuéntanos, tú eh, cómo, cuándo, por qué decides... ...salir de Nicaragua y venir aquí a Oscar Herría. Bueno, uno, en primer lugar, verdad, la crisis nicaragua es un país pobre donde eh, los trabajos son pocos eh, con salarios bajo no tenemos un, un salario como digamos nosotros digno pues de, de de que con un salario va a poder sobrevivir o pasar el mes como decimos nosotros a cubrir los gastos pues, pues no en nicaragua no es, no es son así Y entonces eso eso a uno lo, lo hace eh, salir de su país. ¿Preferías eh, salir y, bueno, venirte aquí con un proyecto de, de futuro, por lo menos trabajar? Sí, trabajar, hacer algo y ir allá, pues. Y, y muchas mucha mucha gente de aquí pensamos que cuando soléis venir, pues, eh, no tenéis estudios, que... Eh, tampoco tenéis experiencia de trabajo eh, somos unos ignorantes eh, de cara a esas bueno, a esas realidades y cuéntanos un poco tú eh, tienes estudios has podido trabajar allí bueno en mi país maestra de primaria uh -huh. y con técnico superior en ingeniería agraria también eh, no la mayoría de las chicas que venimos de allá trae, tenemos nuestro título y pero ya el título que tiene uno allá en otros países no vale eh, desgraciadamente pero sí que tenemos y, y somos personas que hemos trabajado con niños con personas mayores eh, tenemos roce social pues con la con las personas en tratarlos y todo pues no no somos ignorantes como verdad como nos suelen decir pero pero bueno es ...es así y esto pues no. Yo repito, los ignorantes somos nosotros... ...porque, no sé... Eh, ...pues hablando de ignorancia... ...y de la actitud de la gente de aquí... Eh, ...¿qué te parece? ¿Somos acogedores? ¿Has notado algo de racismo? Bueno... ...yo voy a hablar de lo que yo he vivido... verdad ...porque en el círculo que me he relacionado... ...para que no... ...yo me he encontrado con familias muy hospitalarias... muy ...me han tendido la mano... ...y para qué hasta son tres años los que tengo que estar aquí todavía visito a los primeros que donde estuve trabajando los visitos en vacaciones un fin de semana los miro o algo así pues no no tengo quejas de ello uh -huh. y para poner eh, para poder venir aquí te costó mucho ahorrar para el viaje para el billete Ah claro uh -huh. sí eh, bueno como decimos nosotros dejar de comprar esto por, por recoger un poco y para comprarse el billete no recuerdo muy bien cuánto pero es dineral llegas aquí trabajas durante tres años ahora te has quedado sin trabajo y estás pensando estás lo que se dice en standby no pensando quedarte irte bueno estoy en, me voy o me quedo como dice la canción pero pero bueno voy a esperar un poco verdad. Eh, y si no, me voy muy contenta a mi país. ¿Qué tienes ahí? Eh, tengo mi familia, mis hermanos, mi hija, mi marido. Y bueno, yo voy muy contenta de aquí. Y bueno, pues si, si algún día regreso, porque también no sabemos al llegar allá cómo está la situación. Si empeora y si regreso, pues... Bueno, un, tienes argumentos importantes para volver, ¿no? Hija, marido, ¿cuánto tiempo hace que no los ves? Tres años. ¿Y tu hija qué edad tiene? Catorce. Catorce. Catorce años. ¿Qué te dice? Dice, bueno, eh, ella contenta, alegre. Yo no le he dicho todavía que exactamente que me voy, uh -huh. ni nada, sino que le digo, mira, hija, estoy que me voy y me quedo. Porque bueno, uno a los hijos no puede decirles esto y luego... Pero bueno, pues ella también es una chica que comprende. Es, es, tiene 14 años, pero es madura en ese sentido. Pero bueno, también ya llevo varios años de no estar con ella y es difícil. Antes de empezar a grabar, eh, me has dicho que no entra en tus planes quedarte a vivir aquí para siempre. Ah, no, no porque yo tenía yo un objetivo pues digo, voy a irme a trabajar, pero a vivir, a quedarme a vivir allá, no. Porque bueno, yo tengo toda mi familia allá. Bueno, tengo a mi hermana y mi sobrina aquí, pero bueno, la mayoría está allá. Sí. Iba a decir que tienes un problema, porque la sobrina no te deja marcharte, ¿no? Ah, sí, mi sobrina dice que si me voy se va ella, pero la mamá Dice que, que no, entonces estamos en eso de que, pero bueno, vamos a ver qué hay más adelante. Y... Tú desde aquí ayudas mucho a tu familia, ¿mandas dinero allí? Ah, sí, yo ayudo mis padres, mi hermano mi marido y mi hija. Uh -huh. sí. Y si vuelves, ¿volverías a trabajar o intentarías volver a trabajar como maestra? Eh, no, creo que ya no, creo que ya no, porque... En el país de nosotros tenemos que tener no recuerdo si son cinco años o más de cinco años para volver a, a ingresar al trabajo que uno tiene. No no manejo muy bien esa situación, pues. Pero creo que no no no tengo esa posibilidad ya. Y Norma hablarnos un poco de Nicaragua, del país, de la cultura, de los de las costumbres. Bueno, verdad, Nicaragua es un país muy bonito. Lógico, ¿verdad? Soy de allá, tengo que decir que es bonito. Eh, bueno, tenemos muchas costumbres en cuanto a la alimentación y las tradiciones. Tenemos, en cuanto a las comidas, eh, hay muchas personas aquí que me preguntaban que si comemos los mismos alimentos. Claro, comemos los mismos alimentos, algunos, no todo pero los cocinamos diferente. Por nosotros no comemos la lenteja ni comemos el garbanzo. No, no, no. En Nicaragua no se come el garbanzo ni la lenteja. Nosotros comemos los frijoles, que es parecida a la alubia, pero más pequeña. Uh -huh. Y, en, y eh, el arroz y los frijoles. Nosotros, el plato típico de nosotros es el gallo pinto. que ver, es... Cuéntanos eso, como que tiene un nombre muy atractivo. <risa> nombre muy raro. El, el gallo pinto es la alubia cocida, pongámosle, pues es el frijol, el frijol cocido, fríes el arroz normal y luego sofríes bien la, la alubia y revuelves el arroz, que te quede algo seco, ese es el gallo pinto para nosotros, entonces eso se acompaña con huevo, con queso y eh, con plátano, plátano macho, porque aquí al plátano, al plátano, al pequeño le dicen plátano. Plátano y banana. Ajá. banana le dice bueno, pero nosotros es plátano el grande. Y se come con eso. Y ese es nuestro desayuno. Café, el que come café, el que toma café y eh, un refresco de fruta o de cereal. Nada de... Sí. Salado o no. Eh, sí, con sal. O sea, con sal pero normal. Ajá. Al gusto, pues. Y ese es nuestro desayuno. Nosotros en Nicaragua no acostumbramos a, a tomarnos que que un zumo o una tacita de café o un cortadito, nada de eso, aunque producimos mucho café también, ¿Sí? pero nosotros somos de, de, de plato, pues. <ríe> y eso se me hizo difícil aquí cuando vine, de verdad, porque nosotros allá a sentarnos al desayuno, es un desayuno normal. Hacemos tres tiempos de comida. Y el venir aquí a tomarte un zumo y un poquito de café o con alguna galleta o una tostada es algo, pero al inicio nos hacíamos las comiditas algas así. Claro, pasabas hambre enseguida, ¿no? Al rato yo estaba con hambre. Pero bueno, es cosa de costumbre, de costumbre. ¿Y en cuanto a dulces, tenéis algún pastel o pasta típico? Eh, nosotros tenemos mucho dulce. Eh, por ejemplo, tenemos cajeta. Es la cajeta de leche o el dulce de leche, que se le puede llamar también. Y se hace, el, también tenemos este la cajeta de coco, que es el coco rallado. Lo pones a cocer con poca agua y el dulce, el dulce de caña, y ya sé, la cajeta. Ese es otro dulce. Tenemos muchas variedades de dulce. Los caseros, pues como aquí también que hay mucha gente que hace su, uh -huh. sus dulces caseros, su, sus pastas. Nosotros allá decimos rosquilla, pan, porque uh -huh. nosotros son, no somos de pasta, porque a la pasta le llamamos al, al macarrón, al espagueti, al esto, pues no le llamamos al, al, al pan. Y ahí en Nicaragua, ¿quién es el que cocina, la mujer o el hombre? Eh, antes, pues que solo era la mujer cocinar la cocina para la mujer, pero ya ahorita como que la cosa va cambiando y pues el hombre también, no en toda la familia, pero ya sí ya esa ideología ya va cambiando de que de que el hombre también tiene que participar en las actividades de la casa. Y así, pero pero no todo. Las cosas van cambiando ahí también entonces. Sí, van cambiando sí. Sí, porque nosotros a veces aquí con mi hermana hablamos de, por ejemplo, mi padre En su familia, él vivió de que su madre le servía su comida. Pues no es que hable de él, pero es así, ahí en la mayoría. Y es hasta la vez y se le sirve su comida allí y él solo coge su plato y lo lleva al fregadero. Y hasta ahí. Y no... Son cosas pues de que... Pero van cambiando mucho. Porque ya mi hermano, yo solo tengo un hermano varón y mi hermano, él se si hace la comida así si y hace la comida para todos los de casa. Entonces ya va cambiando. Pero es que parece que Como que el tiempo atrás era así, me imagino que al chico los trabajos de chico y a la chica trabajos de chica, me imagino. Así era, entonces ellos se han quedado, se quedaron así, pero ahora, ahora no, pues están cambiando ya las cosas, poco a poco, pero van cambiando. Y Norma, en el caso de que te marches, porque supongo que ahora hay mucha gente que vino aquí a trabajar, pero que ahora, pues en consecuencia de la crisis, tampoco encuentra trabajo como la mayoría. ¿Conoces a mucha gente que está pensando en volver al país, a su país antiguo? ¿Que están aquí y quieren regresar? Sí, hay mucha gente que dice solo trabajo, tiene el trabajo y se va. Y ahora en diciembre van dos amigas que conocí cuando viajaba a Pamplona y ellas se marchan ya porque solo tienen ese trabajo y dicen, mejor me voy, porque no me voy a quedar aquí sin trabajo, y es algo lógico. En este programa intentamos dar voz a la mujer emigrante y trabajar un poco, eh, poner un grano de arena eh, a favor de la multiculturalidad y el respeto eh, mutuo. Eh, ¿A ti te parece... Eh, Así en general, que somos conscientes de todo lo que tenéis que pasar eh, las mujeres emigrantes, digo, en el día a día, ¿no? No me entiendes. No te, no te entiendo. Que si te parece que la gente de aquí nos damos cuenta, mmm, si nos cruzamos con, con vosotros, por ejemplo, aquí en Irún, en el Paseo Colón, que si nos daríamos cuenta... Eh, de la mochila cargada que llevas tú del trabajo que haces, de todas de todo lo que has tenido que pasar, de que te encuentras ahora volver o no, ...que hago, trabajo, familia, cómo cómo lo gestiono todo. ¿Somos conscientes según tú? Creo que no, algunos sí, algo otros no. Porque por ejemplo, a mí me ha tocado estar en un trabajo de que solo yo en la casa con la persona mayor y eso es una carga. Para la persona que está el día y la noche con la persona mayor. Y eso es difícil, pues, porque estás pendiente de noche, pendiente del día, del quehacer de la casa. Y entonces, yo estuve un tiempo así y es, es bastante difícil. Y la familia, pues, como, como si nada, pues, como tienen la chica en la casa, pues, ella es la que va a resolver todo, llevarlo al médico, llevarlo aquí, llevarlo para allá y para acá. Y cosas, pues, de que digo yo que... En el caso del médico, pues hombre, tiene que ir un familiar. Yo cuidé a un señor y a mí me tocaba ir al médico con él, ir, venir para allá, para acá. Y entonces eso es, eso es algo pesado. Y creo que no, no debería de ser así. Creo que la familia tiene que, en ese caso, eh, ayudar un poco, pues. ¿Me entiende En decir, hombre, hay que ir a ver que, qué tal va. ...a ah, como puede estar la chica, no puede estar la chica también trabajando... ...entonces yo digo que también las familias apoyar un poco en ese sentido... ...a las chicas que tienen esos trabajos así... ...que han estado así y bueno... ...es algo difícil pues ir... Y Norma, para, para acabar... ...no sé, te gustaría decir algo... Eh, ...a los oyentes... ...igual nosotros como intentamos... ...que sean cada vez más conscientes de la situación... ...de las mujeres emigrantes y de la población migrante en general, ¿algún mensaje? Bueno, yo te diría también que no los tengan lástima, no es que venimos a pedir que nos tengan lástima... Venimos, ...es cierto, venimos a trabajar, ¿me entendé Pero también tener un poquito de, de ayuda o de... no de compasión también, no es la palabra... ...pero de que ayudar un poco a la persona a la que esté allí, porque como te decía, es difícil porque son trabajos de que algunos los llevamos bien, porque tenemos ese roce social ya en nuestro país, pero otras no, ¿me entiende. Entonces se le hace duro, eh, más cuando venir y conocer una familia que no es mm, una familia extraña, tanto para el que llega como para el que está. Entonces mm, es algo difícil. ...pero bueno, también agradecerles a las familias que nos han acogido... ...porque también eso hay que tomar en cuenta... ...que hay muchas familias que nos han acogido como que fuéramos su familia... En, ...por lo menos a mí, en todos los trabajos que he tenido... ...me han visto como que fuera su familia... ...y entonces también no vamos a hacer a un lado eso... ...pero bueno... Pues Norma, Escarricasco, que gracias... ...si vuelves a Nicaragua, que todo te salga bien y seas feliz... Iziten si quedas, seguro que volveremos a vernos. Ah, bueno, gracias a ustedes también, Ay. y bueno, buenas tardes. Placer bat izan da, tarte normarekin batera konpartitzea. Berriz ere mil esker norma, eta oberena hoberena opadizugu hemendik. Eta zurien zule guztoko izan duzulakoan, laster arte, ongi izan, eta gauna pasa. danyaita jobol abdou kuyambar nyare malaikala khawé heti ko dano Up to the summer band, студ See, say, love. Momu, degam julinga. Momu, monina, degam wonga. ambar ñaari balay kala ci kaw lay